¿Qué tal? l ¿Cómo están? n b i e n Todo bien acá con mucho, mucho cambio climático. Mucho calor, como todo.、Tremendo、terrible. Calor, ¿no? sí, terrible. Todavía e e r r i b l t no es verano. Exacto, ¿no?、Bueno. El, recién el 21 arranca el verano, pero ya tenemos temperaturas por arriba de los 35 grados. Sí, terrible, así que va a, ser, va a ser bastante terrible calor. Va a ser o b u e n o Parte、era. del problema. Que es tal cual, parte de las consecuencias de la falta de cuidado del, del ambiente. Bueno, y a hace unos días estuvieron a nivel local en Pilar frente al municipio otra vez. ¿Por qué? Contanos. Otra vez por el mismo caso. Esta vez por el caso para d el gallo, ¿no?、Uh -huh. Que es, es un cambio de zonificación que hubo un código de ordenamiento territorial que hizo el intendente anterior de Ucote, a v a l a d o En tiempo récord por María Julia m a r í a la vice la gobernadora. e u g e n i a Vial. Vial, esa, perdón. Y y bueno, este afecta a muchos territorios, no solo a Parada del Gallo, porque hoy、eh, toda la ruta 25, del corredor de la ruta 25 hacia Moreno y hacia、eh, Escobar, es categoría 3, ¿no? Sin tener en cuenta、eh, todos los vecinos que viven en la zona, ¿no? De s d e tanto tiempo. Entonces. Nosotros lo vemos especialmente por el tema del c u a r a d o de gallos, pero abarca todo, ¿no? c u a n d o el intendente era contra el gobierno de Ducoté, estaba a favor de todo lo que nosotros veníamos haciendo en contra del COTS, que hoy está en la Corte Suprema. Nosotros lo tenemos en la Corte Suprema, declarándolo inconstitucional,、uh -huh. pero no avanza el caso, ¿no?、Eh, así que, bueno, en, en este código de r e g l a m e n t o territorial lo que hizo fue que el parque industrial crezca hacia afuera del parque. Eh, que también la, la, la zona de Villa Rosa, donde están las termoeléctricas y demás, hoy sea industrial, y toda s la s circunscripción quinta, sectores de IE, que es Paradelgallo, d o e s t a m o s unos barrios que, que son siendo p a r a m o n e r o también son industrial categoría 3, pese a haber una ordenanza del 2016 que declara la zona en emergencia ambiental por todo lo que veníamos denunciando de, de este agrupamiento industrial ilegal de Paradelgallo, ¿no? que son. Cinco industrias categoría 3, ilegalmente erradicadas, sin estudios de impacto ambiental, sin los protocolos correspondientes. n o Lo mismo que pasó con las termoeléctricas, pero más viejo,、sí. anterior. Entonces, bueno, no es en el único lugar donde pasa, también pasa en Córdoba con Porta, n o en, en b e r i z o con, con el tema de Copetro, o sea. Es un, un, una mala praxis de, de instalación de industrias de t c a categoría en barrios donde hay gente viviendo, o ¿no? claro. y, y no son compatibles. Las industrias de categoría 3 son incompatibles por, sus, por su peligrosidad y por sus malas prácticas con, con la vecindad, con, con poblaciones, ¿no? Paradójicamente, en Pilar tienen el parque industrial más grande de Sudamérica, pero las empresas se instalan por fuera del parque industrial. Bueno, eso, es un, eso fue un. Se hizo mucho tiempo. Eh, porque la, justamente la, el parque industrial no quería estas industrias dentro, n o una destilería de petróleo, una recicladora de residuos industriales, no las quería dentro del parque por su grado de, de, de contaminación y por sus malas prácticas. Entonces las escondieron en diferentes lugares de Pilar. Pero así como pasó en Pilar, pasó en otros lugares también. n o Pilar es uno de los que más tiene, justamente por, por, por ser un lugar donde había un parque industrial tan grande. n o、claro. Pero como no las permitían adentro, entonces. Por supuesto, corrupción política empresarial, las permitían y las escondían por ahí, ¿no?、Eh, con la mala pata de haberlas escondido justamente donde vivía yo, en Paralgaso, ¿no?、Sí. Entonces, bueno, esto es algo que, que viene hace mucho tiempo, son más de 20 años de lucha, pero sin ninguna respuesta clara, ¿no? Las industrias, algunas están clausuradas por los vecinos, cada vez que empiezan a funcionar, hacemos denuncias, bueno, vienen y las, las calman un poquito, pero después siguen. O sea, acá l o que s e necesita es una solución definitiva.、Sí. Y que de una vez por todas este código de ordenamiento territorial、eh, se discuta, porque no puede ser que Pilar no tenga ninguna zona rural. Y nosotros éramos una zona rural.、Uh -huh. Y encima en ese lugar se produce toda la producción f r u t o h o r t í c o l a de Pilar, viene de ahí.、Claro. Entonces es incompatible y además llega a todos lados la contaminación, porque vos en t u m e s a estás llevando productos de ese lugar con aguas, con hidrocarburos,、eh, metales pesados y demás, ¿no es cierto? Entonces. Es una problemática muy grande que de una vez por todas se tiene que resolver. Erika, decías que cuando el intendente era concejal de la oposición y el intendente era Nicolás Ducoté y de a c h a v a l era concejal del frente de todos,、eh, estaba a favor justamente de este cambio de zonificación. Ustedes están pidiendo una reunión con él hace meses. ¿Hubo algún tipo de Año, resultado Año, después? Desde que, que asumió, estamos p i d i é n d o l e、sí. una reunión, está bien, la pandemia, entendemos, entendemos, pero l l e g ó un momento que ya no se e n t i e n d e más, ¿por qué、mm. no nos recibe? ¿Y por qué otra, se está hablando de un agrupamiento, de otro, de un polo industrial nuevo en, el, en la zona de Pará del Gallo de categorías 3, ¿no? Cuando、mm. realmente lo que nosotros queremos es que nos reciba.、Bien. Y no vamos a parar hasta que lo haga. Pero sí, como bien decís vos, él estaba en contra del Código de Ordenamiento Territorial, salieron un montón de notas muy buenas explicando por qué estaba en contra, y hoy habla de un paisilar industrial, ¿no?、Eh, o sea, no, no va a cambiar el tema, ¿no? Y siempre le he echa la culpa al gobierno anterior, como hacen todos, ¿no? La culpa la tiene el gobierno anterior, pero yo sigo haciendo él, sigo con este negociado, ¿no? Después de la, de la concentración del otro día, ¿consiguieron por lo menos algún tipo de reunión, compromiso? c o、no. No, no, no. de parte de, de, de los funcionarios de g i r a r nada. No hay, no hay ningún tipo de comunicación y eso que todo el mundo nos conoce porque somos de, de esta o r b i n a hace más de 20 años. O sea, repito, a sí que nos conocen. El gobierno anterior, el anterior, el anterior y este. Todos nos conocen, tienen todos mi número de teléfono. Nosotros estamos esperando que nos llamen y nos den una solución. Nada más. O sea, la, es muy simple. ¿Van a hacer esa zona industrial? Bueno, ¿qué hacemos con los vecinos?、Mm. No se puede estar, no es compatible ni、sí. la producción agrícola con las industrias categorías ni la vida de la gente que está viviendo en la zona, que ya hay enfermedades y demás, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, queremos una respuesta de n a s portadas y ya estamos cansados de pedir audiencias como si fueran reyes, cuando realmente las tienen que recibir y punto, ¿no?、Uh -huh. Porque además estamos haciendo, o sea, estamos haciendo las p e d i d a s de informe como c o r responden, hay muchos que no nos responden, no están cumpliendo los protocolos de. De información p ú b l i c a ¿no? e r i k a quedamos aquí, como siempre en la radio, atentos al、um, avance de esta lucha ahí en Pilar. Ojalá en breve、eh, bueno, se pueda gestar esa reunión y discutir、eh, bueno, profundamente esta situación que bueno, vienen ustedes llevando en alta hace 20 años. Dale, muchas gracias. Sí, Lo que queremos nosotros es una respuesta de una vez por todas. ¿Qué va a pasar con la zona? p e r o bueno, sé. Y sabemos que además es jurisprudencia del municipio, ¿no? Porque el municipio es el que tiene que decidir el último,、eh, la, la última zonificación en la que va a quedar. Así que,、sí. muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta luego.